Ay, ¡Ey, familia, <risa> que gracias por lo que pasó con Cross, que se hicieron soldados súper rápido, que eh, mami está rompiendo, está en el top 50 global, vamos a ese número uno pues, todo el mundo había necesitado escuchar mami y que los amo mucho, que en serio estoy muy agradecida por todo el amor que me regalan y que un besito de parte de Paco y yo, Paco. <risa>